Ah, si, sí. in het 2006, acá, sí, sí. do de caponía, tiro de gracia, oh, oh, oh, oh, un bocaja, y el bass, bass, <risas> y algunos seis, si, sí, ya hey. lo conocen por ahí. Es lo que queréis, lo que queréis. Uah, uah. Son rimas perfectas, do de cap, te rimas perfectas, oh, Perfecta, perfecta. Just, just. Oh, Sí, hey. <tose> cuentales. <tose> cabalas lanzamos, con mis camaradas chocamos las manos, ni más ni menos, ganando terreno reacción en cadena cuando escuche lo que hacemos, somos parte de tu repertorio musical, en tu casa, en tu radio esto se hizo habitual, no hay falencias en nuestros versos, como en el básquet de cesto, hacer maromas con rimas nos distingue del resto, así es esto no es una guerra, es solo la demostración de que en el rap no hay barreras, ni murallas en blanco, Sálvese quien pueda antes que nuestras rimas se tomen la ciudad entera, D.K. con lengua dura Causando sordera Muy por encima de otros que solo dan pena Tengo algo entre mis dedos Que se quema Arranca que a mi rima le solté las cadenas Son rimas más perfectas que la chucha Soy el que apaga el fuego de la ducha Pucha estos es son mis rimas perfectas Tiene muchas, tiene muchas, tiene muchas Mis rimas me palpitan como el pulso Pulsan mis rimas internacionales como el circo el ruso, ruso, ruso tan chileno como el caleche, Tan chileno como el picunche o el pehuenche Se queman como el sol de Atacama Y mis escupitajos son más grandes que aquel guanaco los aclama Quizá ya este tan peludo como llama O caliente como flama de tierra de fuego Este fraseo que chila que lindo Como el movimiento de la cadera Brinco, usted dirá, brindo por este fallador Y yo le diré gracias, me llamo Amador y compositor, que dice que tu estilo está extinto como el milodón, y que lo miran a huevo, como los huevos de Colón son rimas más perfectas que la ducha, soy el que apaga el fuego de la ducha pucha, estos es sí rimas perfectas, tiene muchas tiene muchas, tiene muchas rimas perfectas Por toda esta cuadra de hip hopers Somos el clan que no esconde su raza Así kawaii te mijo Que este año la montamos A punto y codo preparado Y siempre bien armados Estamos hace rato ya tirando acierto Perfecto, directo Aquí está lo que era cierto Se siente la amenaza de mucho Que ya está muerto Mejor todos han otro lado No me infecten de lamentos Por rimando presando Voy pensando lo que va pasando Aquí con lengua Tiro de gracia contra todos avanzando La movida esta sigue arrasando Mil lugares A poquitos han subido Los sectores populares El sistema no podrá con esto Mansagola, no lo tombes como un juego. Mira, cabeza, es que zo'n es verdad. No hablo de esto solo por hablar. Chile no en tu aparte, viciado por el rap. A sonrindo ama perfecta que la chucha, soy el que ataga el juego de la ducha, pucha. Estos es empisselinas perfectas, tiene muchas, tiene muchas, tiene muchas. Ah. Sonrindo ama perfecta que la chucha, soy el que ataga el juego de la ducha, pucha. Estos es empisselinas perfectas. Acá. Ah, ah, ah, no de café ah, ah, no de, ah, de la casa de la casa